bandera de México que se allá. Tráiganme esa bandera Y Nico dijo hace rato lo vamos a hacer Vamos a hacer lo que hizo en sequías hey, Primero quiero que traigan la de México vamos En el nombre de Jesús Así dice el Espíritu Santo Ninguna ciudad de México será tocada Ninguna caerá en manos del diablo México es mío México llegó tu tiempo dice el Señor Tiempo en que toda lágrima será secada, todo sacrificio, toda vida entregada tendrá su recompensa. Llegó el momento en que darás fruto para las naciones. Dios. sobre México Declaramos la presencia de Dios Gobernando De frontera a frontera De costa a costa Declaramos una juventud Apasionada Obediente Santa Viviendo para el Señor Que conquista a México Que se atreve A ir por las calles Hospitales Escuelas Llenos del poder del Espíritu Santo!